Radio Calimera, radio libre e autoxerida. Assemblea. A ver. Sentan fe. Radio Calimera. Alternativa. Os sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera En Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego Hola, que tal? Eh, son Guadi Galego eh, diríxome a Querendo eh, Para contar un pouco o que é a, a miña experiencia con respecto a endometriose Que no meu caso está sem diagnosticar Non sei exactamente que o que teño Pero si sí, é certo que sufro cólicos eh, todos os meses E, dende fai moitos anos e bueno, seguimos á espera de, de, unha, de, un, de un diagnóstico preciso que por mor da COVID probablemente non, non chegará aínda a min. Cando sufro todas estas dores que, nas que moitas de vos eh, vos sentiredes absolutamente reflexadas ainda que non teñamos os mesmos nomes. Pasas polo, por estados realmente un pouco desacogantes, sobre todo porque non, non ves a fin de, de que eso remate, non vai a ser o mes que ven, non sabes se si o mes que ven será máis fortes, serán máis leves. Eh, por iso, cando, cando pasei no confinamento, un cinco días moi duros eh, que remataron pois, eh, nun hospital en, en urxencias. Cando cheguei a casa, eh, intentei curar a miña... o meu espírito pois, facendo unha canción que falara exactamente sobre sobre os cólicos, sobre as dores, e que fosse así de explícita, como unha historia de amor e desamor que, que temos eh, coas dores. E, bueno, eh, no meu caso, a dor non, non, non me purifica, sino que me, me, me saltan as alarmas para saber que algo non, non vai ben. Así que, eh, sodes moi importantes, eh, démonos as mans, axudémonos eh, que os cólicos eh, desaparezan. Eh, deixo vos con meu, con meu tema, cólico. Limpo miñas lágrimas Se penso que esta noite che llevarás Juro que se trataste a chegarte De ti me apartarei Imagino chakras nos varían Movo as agullas do reloxio que marca o tempo Benvidas a todos ao sapo conchoso matutino da Radio Calimera. Oxe, a verdade é que comenzábamos de, de unha maneira, ¿no? normalmente arrancamos sempre escoitando unha canción, oxe tamén, pero antes da canción había brevemente, no falaba artista, en este caso Gaudí Galego, ¿no? que, que explicaba un pouco ¿no? eh, a súa experiencia con un tema de, del que vamos a falar oxe, que é la, la endometriose. Eh, bueno, Eh, todo lo que, todo o algunas de las cosas de, de, de lo que i, implica ¿no? o, o esta, esta enfermedad, esta dolencia, esta... bueno, eh, todo esto veña a raíz, veña a raíz en el sentido de que cualquier momento eh, sería vos para hablar de, de endometriosis, pero justamente estamos a a piques da rematar o, o, o mes mundial de landometrose la, la e eh, tamén o 14 de marzo foi o día mundial de landmetrisi la e eh, hai unha asociación eh, eh, en galicia que, que leva xa casi oito años traballando non para para para no lugar que corresponde para que as, as mulleres que que tenen a endometritrosi en primer lugar o, o sepan eh, teñan un diagnóstico eh, e despois eh, teñan una una correcta e integral eh, Po pues eso que, que se laratete ¿no? de, de, de integralmente non como Po pues eso moitas veces elas eh, mismos ara nos explicarán ¿no? como como eso no como como bichos raros como que que está diciendo que... Bueno, eh, para falar de todo eso, eh aproveitando que o pasado sábado 26 de marzo elas se eh, celebraban la jornada Levanta as mans pola endometrosi, eh, estamos falando de asociación Querendo, eh si todo vai ben, ya nos escorta una de as, bueno, de a, de as sebas, eh, do que es Brígida Brígida e eh aínda que nada, mo go día Brígida. Bo día. Nada, un pouco, primeiro, queríamos que, pois pues, para situar un pouco a xente que, que cando falamos de, de la endometriose, pero sobre todo quando falamos de, de querendo, de, de, de, de, de que estamos falando? Pois pues estamos falando dunha enfermidade que afecta solamente ás mulleres, uh -huh. que en Galicia unha de cada dez mulleres está afectada, somos unhas 60.000 galegas, moitas todavía sin diagnosticar, é unha enfermidade que afecta o útero das mulleres, que produce moita dor e outras complicacións. E vos desde, Chebai, che se non teñemos equivocado, desde do 2014-2015 en marcha en la, en la asociación, cal, digamos, son as principales reivindicacións e tamén denuncias de que en este momento de, para, para, cuando estamos falando de, de a salud de, de, de as mulleres e cando estamos falando máis concretamente de la endometriose Bueno, desde a asociación querendo o que estamos reivindicando é eh, que poidamos ter unhas consultas especialistas en endometriose en cada área sanitaria de Galicia actualmente xa dispoñemos de eh, cinco unidades específicas... Eh, que están a tratar a endometriosis dun xeito específico que ata agora non conseguimos e durante estes oito anos o que estamos loitando é que a sanidade pública eh, se nos eh, escoite e se nos mire e se nos consiga un tratamento adecuado a nós. Falamos de, de alrededor de, de 60.000 galegas, é dicir, falamos de, de que todo o mundo, é dicir, pois pues iso son millóns de, de mulleres as que, as que teñen esta... Esta, non sé si se, esta do que es unha doencia crónica non pero, pero moitas veces ecir porque farmos eh, por pois exemplo nós coitamos ahora a Guadino como explicaba o seu caso que era o tema de cos de, de os cólicos non? pero que, que cada, cada una eh, digamos a endometróxe non unha cosa... Sí, que é unha doenza crónica, pero, pero a cada persoa, cada muller, se, se pode eh, representar, ademais, hai diferencias, ¿no? de, de, digamos, de, depende de, de cada quen, pues, te pode afect, afectar dunha forma do... Sí, a, sí, a cada unha lle afecta de, de unha maneira distinta, non, eh, os síntomas de cada unha son diferentes e uh -huh. a maneira de tratala para cada unha tamén é diferente. Non todas temos a mesma dor, non todas temos os mesmos síntomas, Eh, si que é moi común a, a causa a dor durante a menstruación e incluso no período de ovulación eh, son fortes dolores, moitas veces incapacitantes co cal moitas veces as enfermas de endometriosis pois pues, lle fai perder traballos eventuais porque faltan tres ou catro días aos seus traballos porque non son capaces a, a poder asistir ao, ao traballo A parte da dor é outro dos síntomas que se suele detectar a infertilidade e ten varias varios tipos de causas e o que se pide é eso que se nos escoite e sobre todo desde as áreas sanitarias de familiares que fagan unha, unha visión máis global e, do que a nosa dor e que se deriven as consultas específicas que xa despois hai na nas áreas sanitarias de ginecoloxía para endometriose Porque, porque ademais, eh, outro día que, que celebrabais esta, esta xornada que tuvo as dos partes, ¿no? unha xornada pa, eh, tanto divulgativa pero tamén reivindicativa con esa concentración eh, en la Plaza Rosa, pero eh, unha das cousas que máis nos, nos sorprendió eh, de, de, de tanto desco, de desconocimiento é ¿no? que eh, explicaban, ¿no? en este caso, as, as dos persoas eh, especialistas desde o de, de ámbito sanitario, ¿no? como é unha cousa que, porque moitas veces o podemos desde fora, desde a ignorancia, asociar a ovarios, a útero, eh, pero pero tamén é unha cousa que, que pode e eh, afecta moitas veces a, a outros eh, órganos como digestivo ou pulmonar, é dicir, que é unha cousa que... Eh, a endometriose que vai facendo vai producindo distintas adherencias uh -huh. eh, que non só teñen por que estar no útero no ovario, sino que moitas veces esas aderencias se poden aderir a outras part a outros órganos do noso corpo, como pode ser tanto o colon o intestino. Eh, temos eh, incluso xeinte afectada que ten aderencias en riñóns e en e en pulmóns, e incluso por pois, se coñece algún caso que poido chegar ata o cerebro. Non é o máis habitual, o máis habitual é que este en na zona do do útero e dos ovarios, pero sí que pode chegar a afectar a outros órganos e producir consecuencias máis graves. Una pregunta Brígida. Eh, queremos eh, un pouco non, non tan yo de, pero de da vosa experiencia en, en falar de, de, de asociación en en outroallo de, de asociación eh, podemos decir que aínda na actualidade eh, o sistema en este caso eh, discrimina a, a muller por el simple feito de, de ser muller o tratamiento seguramente sería moi diferente si, si estivéramos falando de, de homes. Sí, así é, de feito estamos moi convencidas que esta enfermedade non está estudiada e uh -huh. que non hai un tratamento específico porque non lle afecto os homes, sino pola polador que produce e polos síntomas que ten estaría moitísimo máis estudiada se for unha enfermedade que afecta tanto a homos como a mulleres. Como isto non é o caso, sí si que é o que pedimos que se estudie máis, porque ao fin e ao cabo é unha dolência eh, grave no seu sentido, porque é crónica, é unha enfermedade crónica, e que te incapacita para facer unha vida normal durante o día a día porque además eh, es coitando vos, ¿no? De, de, de, de, de, de as experiencias de, de as diferentes mulleres, de, de de algunas de as mulleras que que, que tienen, eh, eh, a tienen Sí que vemos tamén que, que hai unha parte moi importante no no sentido de, de, de, de pérdida ¿no? de, de, de non saber porque ninguén te dice eh, hai eh, moitas veces eh, desde os propios pro, as propias profesionais eh, non só do ámbito sanitario sino pues, cuando falamos do, do ámbito do traballo e decide de a, a desconfianza e eh, pensar que ti eres unha persoa vaga decir eh, cando estamos falando de, de, de algo que, que non é normal no es decir que vo, vois, eh, insistís moito neo dicir que cando a, a en este caso odor eh te imposibilita... si sí, sí, é unha enfermidade moi descoñecida claro. que se si non a vives de cerca e non tes algo relacionado que as te sufrindo eh pois é unha enfermidade que non se coñece e hmm. que non está recoñecida na sociedade. Entón, pois sí que crea un pouco de digamos desconfianza e y e como que digamos que non se cree moitas veces e sobre todo non se cree no ámbito sanitario eh, agora cada vez máis afortunadamente pero as primeiras afetadas que tardamos 10, 20 anos en ser diagnosticadas que non se nos creía que ti chegabas a ausencias eh, con un dolor insoportable e che decían, bueno, que a regla é normal que doia, cando eso non é así, a regla non ten que doer. Entón, bueno, pois sí que a verdade é moi frustrante, tanto para que a na sufre como para o entorno eh, propio da, da afectada E sobre todo eso o que pedimos é que se forman os profesionais da atención primaria, sobre todo que é donde primeiro chegamos, uh -huh. e que poidan ter unha formación específica para que xa, na atención primaria, seamos derivadas a esas consultas específicas de endometrioses e non estar dando tombos de especialista en especialista para chegar a, a ta unidade que, que que realmente vai saber como tratarlo Un pouco eh, tamén eh, queríamos... Eh... Que, que preguntarte por poa parte de quando falamos do, de unha persoa unha muller que que está treballando es decir eh, teñe po pues eso é ¿no? eh, eh, un, un ou varios días donde a, a dor se incrementa todavía a, a máis e decir é loado e doado é fácilcir eh, poder eh, coller la baixa por a endometroxe ou é moi complicado É moi complicado sí. É moi complicado porque o non recoñecelo Eh, os profesionais da atención primaria é moi complicado ter unha baixa eh, no noso caso Porque ao fin do acabo eles cheirin que o dolor da regla para eles é normal Entón non, non é fácil sempre ter unha, unha baixa Por eso moitas veces eh, moitas enfermas de endometriose A hora de se atopan con moitas trabas por este tema claro porque a máis eh, escoitábamos o outro día en unha en entrevista a vos a vos presidenta no a Cristina Fernández como explicaba un pouco, ¿no? que que estamos falando de, de unha dolenza que, que non no, no hai un rexistro dela e eh, eh, ela falaba, bueno, ¿no? de, de que isto é es como pois pues é esa unha verdadeira epidemia oculta eh quando supoñemos porque o, o escoitando o, o manifesto que, que tamén escoitaremos de, de, de, despois de, de a entrevista de que que le que o que leíaise o, o outro día, non? Eh, vemos como pois pues é iso, non? Como Como con la, a, a, la covid eh, vos si sí que decidisteis que era un momento de vale vamos a, a evidentemente hai cosas eso decíais vos, vos no que que, que son máis urgentes ¿no? pero, pero notades como, como non, non agora seguís padecendo todavía pois pues esa, esa falta de atención que, que se incrementou coa co co pandemia sí, claro sí, sí, sí. De feito moitas que durante a pandemia estuvimos afectadas poisis... Pues vimos como se nos deixaba de lado e non éramos atendidas, como deberíamos ser. Falta desde a vosa o traballo e da vosa eh, experiencia, ¿no? Eh, una tamén eh, desde as desde os post desde as escolas, ¿no? Desde os colexios, es porque tamén o outro día vimos como como eh, algo que Po pues eso que, que non no afecta tener ten unafranxa de edad pero moi amplia decir hai, hai mulleres moi moi novas e aínda nenas ecir aínda xente moi moi novacir como como outra xente que que, no, que xa tenéis unha edade non pero pero eh, o síntoma e eh, me refiro a, a as cousas, e o sentir es, es moi igual porque esa, esa falta de, de non saber non? De, de moitos hasta oito anos para, sí. para que te diagnóstico eh, o que tenes sí. de verdade Sí, desde asociación querendo que pretendemos reindivicar e eh, informar sobre sobretudo eh, desde as edades máis tempranas para que esas rapazas eh, non teñan que sufrir o que levamos sufrindo pois, moitas de nós eh, durante tantos anos e que cada vez eh, intentamos conseguir que se atenda máis rápido e que sea diagnosticada o máis rapidamente posible para non eh, sufrir nin a dor nin outras consecuencias que nos produce a endometriose. Entón, o que intentamos é divulgar o máximo que podemos, eh, chegando, pois, ben seja, a través de colexos, de institutos, uh -huh. de asociacións de mulleres, de, eh, incluso, pois, de áreas de traballo dos centros sociais, conseguir informar e que a xente coñece esta enfermedade e sepa que o dor da regla que non é normal. Queremos tamén preguntarte un pouco porque o, o outro día ¿no? eh, hai unha exposición ou na Biblioteca Concepción Arenal aquí en Santiago de Compostela que se chama eh, Olladas a, a Endo. Eh, Podés explicarnos un pouco para a xente que non no se escoita de exactamente do que é a exposición? Sí, é unha exposición que estará aberta eh, ata o 29 de abril na Biblioteca Concepción Arenal a cal estamos moi agradecidos a Universidade de Santiago por deixarnos utilizar ese espacio para manifestar a, a nosa reivindicación. É unha exposición que consiste en unha serie de fotografías eh, de dúas mulleres da asociación e que refliten a nosa dor e como se, se transmite esa dor a través das imaxes. Queríamos eh, preguntar vos o, o outro día dentro de as diferentes charlas había una una de a, de a tarde, ¿no? Que, que falaba pues un pouco, ¿no? De, de, de, a, de a sexualidade, de o tema porque moitas veces supoñemos desde do noso desconoxemento que é un tema moi moi importante, pero claro, si xa de da enfermedad non se reconoce quando falamos de, de sexualidade, supoñemos que, que hai un non sei, sé, unha falta moi grande a nivel profesional para, para poder eh, indicar, non? Como, como poder, digamos, eh, reaprender, non? Que, que, que falaba a charla desa de, de de sexualidade, non? Si, sí, así é, sigue sendo un tema que está por saberse moito, necesitamos máis investigación, máis formación, igual que no, nos profesionais, e sobre todo que siga sendo un tema moi tabú a nivel de sociedade do cal non se fala e moita xente que está afectada pois incluso non quere falar do, do tema sino sí, porque porque supoñamos non, non sei o eh, eh, teu caso pero moitas veces tamén eh, desde as propias familias eh, eh, atoparéis digo, eu eh, non, non sei, non sabemos eh, Si, es, esa... sí, moitas tam... veces é eh, desde a propia familia xa, eh, claro. onde non non é recoñecida esa dor nin, nin esa nin esa causa, digamos. Vos cando comenzaba todo, comenzabais con, con, con esto a, xa por o, por o 2014 sacabais un un crítico, no, un, digamos eh, que que algo así como, pois pues eso, no, La, a, o que pre, o que pretendías o, o, o que queríais, no, que era que era pois pues eso decíais, deixar atrás a dor, ter, ter os mellores cuidados, atopar solucións tener fillos, algunas ou outras, ¿no? que se investigue para sandar que haxa unidades especializadas, que nos diagnostiquen en tempo, que nos pase o cansanzo, vivir con calidade, tratamentos axeitados. Brígida, neste momento, despois de casi oito anos, evidentemente as cousas supoñemos que han mellorado, pero pero queda moito camiño todavía. Sí, queda moito camiño por andar, eh, queda moita investigación por facer, queda moitos profesionales que formar, e que se xa unha enfermedade recoñecida na en sanidade, sobre todo na sanidade pública, que é a que nos demandamos que nos atenda e que nos melloren as condicións. Y un pouco para a xente que que nos escoita e que poda en un momento dado pues pues pensar que, que bueno que, que pode ser un algo que, que a ela le, le interese ou que o que note por lo, por lo que porque estamos contando que que pode ser algo que, que es lo que ela ten y eh, de máis alá de poder atoparos en todas as redes sociais e en querendo.eu decir a, para as persoas que no, nos escoitan por exemplo aquí en, en santiago de, de compostela ou en outro lugar, como como, como pueden facer para contactar co, con vos? A través da asociación e da página web temos un teléfono de información que está disponible e mm. que a ese teléfono nos poden chamar e da das socias pues a vai atender e vai dar a información que que poida requerer ou que necesite ou que lle prestar desde a asociación. Dir, se te non temos equivocados, aínda que despois o pondremos a redes que é el 604 08 4382, eh, o, o número de, sí. de teléfono. Queríamos preguntarte para aí un pouco no, no robarte moito moito máis tempo, decir, o, o nese camiño que que desde a asociación, é decir, máis alá da importancia da reivindicación de das de denuncias eh, tamén eh, desde a túa experiencia porque nos falabas de que ti antes de estar na asociación já llevabas eh, tempo no, con, eh, con, con esta doenza ¿no? Decid, de esta asociación eh, eh, poder eh, eh, crear asociacións de, de encontro de, en este caso de, de, de pacientes de, de endometriose eh, poder falar con outras personas e eh, compartir eso tamén é eh, es saudable ¿no? suponemos, Brígida Sí, eso, de feito, axúdanos moito porque eh, compartes a túa opinión con outras e te axúda tanto a nivel psicológico como, como como a nivel anímico a que outras tamén teñen os mesmos problemas que a ti e se topan cas mesmas trabas que a ti. entonces Ese grupo que temos da asociación para poder falar, pues a mín estar na asociación querendo me axúdou moitísimo a entender mellor tanto a miña enfermedade como A entender que o meu entorno non me entendía Claro porque supoñemos que, que lo que se acaba creando é un espacio de, de, de, de coidado de agarimo e eh, de sentirse segura ¿no? que moitas veces desde o ámbito incluso familiar de, pero de, ya desde o ámbito también público non no se produce esa, esa seguridad y esa eh, poder falar con, con tranquilidade de lo que realmente te, te está pasando no sí. Sí, se produce un cierto vacío Dir también para gente bueno como esto no nos escucha por, por internet que si alguien está por por sincio de, de Limia o este este 31 de marzo a vosa a presidenta eh, está estará dando una conferencia a la casa de cultura de allí a las a las 8 y cuarto eh, sí que sí. queríamos eh, preguntarte cómo por, no, no sé o sobre todo en la en la plaza rocha así que Eh, notamos, ¿no?, como como que a xente que, que se acercaba había unha parte de de pero que cando se o explicabais, ¿no? Decía, a xente eh, non sei que notabas vos, ¿no?, pero se sentía como, "Wow, isto está pasando", eh, pero que si era si era receptiva, ¿no?, cando se sí, a... hai moita xente que, que se sorprende, que e que bueno, e outra que xa coñece e bueno, pois pues, eh intenta coñecerla mellor. Pero sigo realmente moita xente que para ela é unha enfermidade completamente descoñecida. Pero para vos, como como valorais la la xornada, decir, eh, non, non no, desde fora A verdade pensamos... é que para nós despois de dous anos sin poder facer esta xornada foi super claro. gratificante eh, poder volver a xuntarnos, volver a estar xuntas e poder reivindicar a nosa labor e e a verdade é que, bueno, nos pues disfrutamos moito deste día. Y una, una última pregunta o un poco para, para si alguna mujer eh, nueva o, no, o no tan nueva es no, nos está escoitando, eh, teña ahí esa causa de, pero sigue teniendo, pues eso, a, a veces eh, medo o desconocimiento, es decir, ¿qué, qué le aconsellaría? Es decir, de, de, de que, que se acerque a vos, que se acerque a los profesionales, ¿cómo, ¿cómo dar ese primer paso que suponemos que a veces también es, es, es muy complicado? Eu, sobre todo, aconseñaría que non teña medo porque debe consultar canto antes e canto antes poñarse a unha de profesionais que lle poidan axudar e que poida saber cale é o verdadeiro problema de dor. Porque, además, en, eh, por o que entendemos, no e escoitando e intentando aprender un pouco, como en outras enfermedades, pero honesta, en O, o diagnóstico precoz eh, fai que a, que a, a cousa poda ser moito máis, digamos, levadera en canto un sentido. Antes, claro. Canto antes se diagnostique, pois pues, máis levadeira se fai e antes se poden atallar eh, síntomas máis graves. Eh, falabais vos, e con eso sí que, que rematamos, eh, de, de, de a necesidade de unha atención eh, integral, e... Eh, Como veis o, o, o camiño, Cre, creéis que é posible desde as administracións cale la, la resposta ou en que, en que momento estamos? Sí, se está empezando a traballar no tema da, das unidades específicas que non só teñen xinocólogos, sino que tamén forma parte uroloxía urología, digestivo, eh, fisioterapia, outras eh, complementarias que van a estar aí e que nos van a xudar moito, pero, bueno, é un camiño que queda por recorrer. É que os primeiros pasos se acederon e para non ser unha oportunidade, pois ainda queda moito por facer. Porque unha das reclamacións tamén era que, que esta atención tamén este ¿no? en os centros de saúde de atención primaria, ¿no? porque en principio sí, moitas veces... Eh, sería fundamental Porque falaba, ¿no? o re -re lembramos a, a charla do, do, do especialista en, en anestesia, no que falaba que, por exemplo, no tema da fisioterapia é eh, algo hospitalario cuando a unha persoa non solo cuando a endometriosi, pero en este caso falando de endometriosi, eh, o, o tema da fisioterapia pode facerle en no seu día a día mo, mo, moito ben, eh, máis alá de cando sale de, de hospital, non? Sí, é que, de feito, a fisioterapia para nós eh, é fundamental e a utilizamos moito porque nos alivia moito, axúdanos a, a aliviar moito esa dor que padecemos. Po, pues, a verdade que Brigida non non queremos tampoco robarte moito máis tempo, moi moi agradecidas eh a la xente, no, que pois pues eso que Moi tesoras tes vos por difundir a a asociación Querendo e por dar de visibilidade de a Demetrios Nada, que va, gracias a vos eso, recordar querendo.eu e despois en todas as redes sociais se, se poden atopar tamén o número de teléfono que despois compartillaremos co nos no nosos redes sociais eh, eh, Moitas gracias eh, azos para, para todas, de verdade si ti queres engadir calquer cosa nos encantada de que o fagas, Brígida Pois pues moitas gracias a vos Pois pues nada, así comenzábamos co, es, escoitando a música de, de Gaudí Galego vamos a irnos con, con un tema que tamén o, os dedicaba desde eh, de a xente de a, la banda de, de Aloba eh, con elas, pois, pues, o dicho que, que moitas gracias e, e moitos moitos azos. Gracias, Virgida. Gracias, buen día. Radio Calimera Para ti, ti e eh, para mí ti para ti Ola. Moi boas, somos a Banda da loba. e quedemos mandar un saúdo á asociación quedendo e darvos as grazas por visibilizar unha enfermidade que nos afecta a moitas de nós e aínda así case nin está recoñecida como tal, incluso sendo unha enfermidade moi limitante para as persoas que a padecen. Moitas grazas polo voso traballo e tedes o noso apoio. Forza. Nos, somos as mulleres con endometriose da Galiza Estamos un ano máis en pé Para pedir o que non debería ser necesario demandar O que se nos tiña que ofrecer Dentro un sistema sanitario público No que a calidad e a eficacia Deberían antepoñerse ante todo Somos as que tivemos que vencer a vergonza De padecer unha doenza silenciada Silenciada que non silenciosa Somos as que tivemos que chamar na porta da Real Academia da Lingua porque o nome da nosa doenza nin aparecía no dicionario. Somos as que tivemos que romper os fechos das portas dos armarios. Somos os que puxemos a vista da sociedade unha medicina que non é igual nin eficaz e eficiente coas doenzas que afectan aos homes e as mulleres. Somos as que aseguramos que a violencia obstétrica tan negada Existe e forma parte dunha violencia maior, a violencia xinecolóxica. Somos as que fomos chatadas de feministas radicais por non resignarnos a vivir con dol. Somos as que perdemos as oportunidades de ser nais porque ninguén diagnosticou a tempo a nosa doenza. Somos as que investimos cartos, tempo, esforzos propios e alleos para conseguir fora do sistema sanitario público o que se nos negaban os eras. Somos as adolescentes as que chaman queixonas, as que se lles di que non saben covivir coas súas reglas dolorosas, as que se lles intenta facer creer que a dor está nas súas cabezas. Somos as mulleres novas que deben pasar os anos sen obter un diagnóstico, que percorren consultas e que se desgastan nunha eterna sala de espera. Somos as mulleres maduras que conviven col astre dunha doenza maltratada que carreixan sobre as súas costas a carga pesada dun corpo enfermo que non foi tratado nin en tempo nin en forma e que lle restará calidade de vida xa para sempre. Cando a finais do ano 2014 votamos a andar querendo mulleres con endometriose había na Galiza unha súa, unha súa consulta específica de endometriose que estaba no hospital de Vigo. Primeiramente no Xeral e logo no Álvaro Conqueiro. Oxe, a esta consulta sumaronse a Dorense, a Coruña, Ferrol e Santiago de Compostela. O Sergas anuncia dúas máis. Quen dixo que poñerse en pé non fose útil? Quen dixo que non dese resultado? Quen dixo que non serviría para nada? Pero oxe aquí, todas juntas, temos que decir máis alto ca nunca. A nosa sanidade pública está en perigo e nos non podemos prescindir dela. Non temos alternativa que alcanza a todas e que faga que a nosa doenza nos permita vivir en sanidade pública. A solución ao noso problema, a calquera problema de saúde, ou é para todos en todas ou non é unha solución. Cando no ano 2020 o COVID chegou ás nosas vidas, fomos as primeiras en entender que se debían concentrar os medios en atallar a pandemia o se paraba aquel tsunami ou ninguna doenza podería ser tratada debidamente nos anos máis inmediatos. As molleres con endometriosis tiñamos unha longa experiencia en autocoidados e botamos Mandela. Sabíamos que nese contexto non se podían saturar as consultas, que non se podía sobrecargar ao personal médico e que non se podía pedir máis celeridade nas provas e nas ciruxías. Fomos conscientes, consecuentes, responsables e pacientes. Sacrificámonos agardando que o noso sacrificio non fose inútil. As consultas de endometriose que se abriron teñen hoxe, dous anos despois do inicio da pandemia, poucas horas de atención. As listas de espera son insoportables, que a elas non han chegado as miles de mulleres que seguen a agardar por un diagnóstico. Para elas, os ergas ainda non ten resposta. Seguimos en un plan de choque diagnóstico. Non hai previsto facer ningún plan de cribado. Dous anos despois da chegada da COVID sabemos que a sanidade pública galega ten os pés de barro. Calan con expedientes disciplinarios a doutores que non se conforman con esta deriva, como o doutor Castillo ou a doutora Nercellas. Pero non nos poden calar a todas nos A nós, as doentes, non nos poden abrir expedientes disciplinarios. Denunciaremos que estamos fartas tenxeros corredores de urxencias e que non se poden desmantelar servizos nas zonas rurais. O personal da Sanidade Pública Galega está embellecido e non houbo previsión a hora de programar o relevo seleccional. Quen nos atenderá dentro de 10, 15 ou 20 anos? Quen se ocupará de nos? A atención primaria da Sanidade Pública Galega está colapsada. Hai consultas con listas de espera de ata tres semanas. Non se sustituen as persoas de baixa ou de vacacións, o cansanzo é epidémico. Pero culpable non é o COVID. A mala xestión nos recursos humanos fainos temer un futuro moi escuro. A sanidade pública galega segue en 2022 sen ter ninguna SOA unidade multidisciplinar de endometriose. Unha doenza crónica, estróxeno dependente, que pode desenvolverse en calquera parte do noso corpo, chegue a estar confinada nas reducidas paredes dos servizos de sinicoloxía. Onde están os servizos de radioloxía, de anestesia, de neumoloxía, de digestivo de fisioterapia, de psicoloxía, que deben coordinarse na atención dunha doenza tan complesa como é esta? Que formación sobre endometriose selle está a dar a todos eses profesionais? A sanidade pública galega escatima con nos unha parte importante dos seus recursos e non imos parar de dicilo ata conseguir as unidades multidisciplinares que fagan falta para atender as máis de 60.000 mulleres galegas que padecemos endometrioses, 15.000 delas nas formas máis severas. Ningún paso atrás na defensa dunha sanidade pública galega de calidade. Ningún paso atrás na busca dunha atención eficaz de endometriose. Ningún paso atrás, porque claudicar non está no diccionario das mulleres con endometriose de Galiza. Longa vida á sanidade pública galega. Forza as mulleres con endometriose. Hola a todas, somos o grupo de Rock It. E queremos mandar un saúdo e tamén o noso apoio e agradecemento polo labor que realiza a asociación querendo ao redor da endometriose. Eu como muller, pois, comprendo que, que fai falta moita visibilización ainda, e moita conciencia social e comprensión social sobre o que significa endometriose e o que pode supoñar pois para unha muller pois estar eh, enferma, sentirse mal ou como mínimo a vez non? Así que dende aquí, pois moitas grazas polo voso labor e adiante. 1 2 3 eh. Este tempo que non chega, que non sabe a que se apega, que desgasta en delena. De galoñinos que festejan. O sol que ve xo fondo E que máis sabe de todo É darache a enerxía Pra enxufar Ese tempo que non basta Que non rende, que se afasta Que pretende a estirada De segundos que non bastan Coñeces algunha persoa que teña fortes dores antes, durante e despois de ter a regra? Ti mesma ausentes? Se a regra non che deixa facer vida normal, algo vai moi mal. Pode ser que sufras endometriose. Endo... que? A endometriose é unha doenza estróxeno dependente de orixe descoñecida afecta ao 10% das mulleres en idade fértil. En Galicia, 60.000 galegas, 60.000. Esta patoloxía consiste no crecemento benigno de tecido endometrial fora do útero. A lesión da doenza varía dende poucas e pequenas lesións ata grandes endometriomas ováricos e extensos nódulos e adherencias que causan unha severa distorsión na anatomía pélvica normal. As localizacións máis habituais, pois son o ovario, a zona pélvica, e menos frecuente, pero posibles tamén, a endometriose pode se atopar no intestino, nos pulmóns, nos riñes. Que sintomatoloxía presenta a endometriose? A sintomatoloxía depende en gran medida de cada caso en particular. Os síntomas máis habituais son a dor e a infertilidade. En canto ás dores, adoitase sufrir dor durante a regra e non sede cun tratamento habitual de analxésicos, dor durante as relacións sexuais, dor ao defecar, dor pélvica crónica. Que tratamento ten a endometriose? Polo de agora, non existe ningún tratamento capaz de lograr os 4 objetivos terapéuticos. Suprimir os síntomas, restaurar a fertilidade, evitar a progresión da doença, eliminar a endometriose. O tratamento que existe hoxe pode se dividir en tratamento hormonal co objetivo de aletargar a enfermidade, fármacos analxésicos ou ser derivada ás unidades de dor, algo que require un abordaxe multidisciplinar. E tamén, pois, xa definitivos, os tratamentos cirúrxicos, laparoscopias ou estirpación de ovarios, úteros e outros órganos que se podan ver afectados. Somos unha de cada des. Unha de cada des. Se pensas que podes sufrir endometriose, non esperes. Vaya á consulta. Oito anos é o tempo medio para o diagnóstico da endometriose. Por iso, se si pensas que ti as sufres, non deixes de consultar. Se si decides ir, o primeiro pode ser a ir á atención primaria. Dende ali, vanxe a derivar á atención médica especializada, que pode ser radiología, urología, ginecología, digestivo, apoio e asistencia na reproducción, É tamén axuda psicolóxica. Pero, dende querendo a nosa asociación, queremos tamén que saibas, que saibades, que podedes contar con nós, Na nosa asociación ides a atopar comprensión, apoio, acompañamento, quen escoite. Somos unha rede de mulleres apoyando a outras mulleres. Convidámoste a levar a nosa camiseta. No corazón, na cabeza, é que, con nós, levantes as mans pola endometriose. Somos a asociación Querendo, mulleres con endometriose. Fala, fala con nós. Cando arreglado é tantísimo que non che deixa facer vida normal, algo vai mal. Endometriose, a epidemia oculta. Se tens máis dúbidas, se queres saber máis sobre endometriose, busca información na página web de querendo.eu. Ou chama ao teléfono 604-084-382. Hola, somos Tancho Geiras, queremos mandar un forte abrazo á Asociación Querendo, unha asociación que visibiliza a endometriosis tan necesaria, porque moitas de nos non sabemos nin xiquera se a temos. E, a regla non ten que doer e, e todo ten que ser moito máis natural. Así que miradevos, nas tamén nos vamos a mirar e apoyémonos todas entre todas. Gracias, niños. Niños. Quero oh, o que me sae de dentro Fago todo o que eu quero oh, O que me sae de dentro Non preciso de ninguém Que o esma xa é o que vou intentar que mala febre que mala ¡Oh, sapoconchos! ¡Oh, sapoconchos! ¡Oh, sapoconchos! Pues continuamos aquí, nos sapo con Choso Matutino de Radio Calimera y como ya avanzamos a semana pasada, eh, cuando escucháis esta música entre inquietante entre también un poco atrasiente, es que comenzamos, eh, tenemos un pequeño cambio eh, a cuestión que a partir de ahora esta sección que, que comenzamos a semana pasada Con, con Javi la o pues eso, se va a llamar La Odisea de Escribir. Y bueno, si todo va bien y desde Valencia la, las ondas no son pro, pro, propicias, es decir, pues ya ya nos, ya nos escucha, ya nos escucha. Muy buen día, Javi, ¿qué tal? Muy buenos días, Óscar, y a todos los que estáis ahí, y a todos los que estáis ahí, y efectivamente, La Odisea de Escribir, porque es que es una aventura y también una odisea. Sí. O sea que Vamos a quedarnos con ese nombre de, de la odisea de escribir y, y vamos a hablar de, de, de lo que se pueden encontrar esos viajeros, esos aventureros en, en, en esa aventura, en esa odisea llena de oportunidades, pero también de peligros que hay que ir conociendo. Un poco nos comentabas, ¿no?, decir que, que esta semana vamos a vas a hablar, vas a explicarnos, vas a llevarnos un poco por un tema que es la, la autoedición encubierta. ¿Así es, Javi? Así es. En esa metáfora de la odisea, para que sí. eh, los que están al otro lado nos entiendan, serían las sirenas, ¿vale? ¿Os acordáis de del mito de las sirenas? Esas mujeres... Eh, con cuerpo de, de, de mujer pero con cola de pez sí. que atraían con sus cantos a, a los navegantes y su objetivo al final lo que lo que lograban era que esos navegantes terminaran ahí su viaje que se estrellaran contra las rocas y se ahogaran eso es un poco lo que lo que hace con los autores y con las autoras la autodición encubierta que es la, siempre se ha llamado sí. eh, mal llamada por lo que te explicaré, la coedición. La coedición no existe, porque no existe como tal, porque en eh, la coedición realmente es cuando y legalmente es así, es cuando dos auto dos perdón, dos editores o dos, dos editoriales en plano de igualdad se unen para publicar a un autor, por ejemplo, un autor extranjero, comparten eh, los gastos, comparten luego la, los beneficios y acuerdan hacer esa edición. Pero la coedición entre editor y autor no puede darse como tal, porque además, tal y como la proponen estas empresas, nunca se va a dar en este pleno de igualdad. Al contrario, tú imagínate, Óscar, te voy a poner en una situación, ¿vale? Vale. Tú imagínate que tú decides montar un negocio por cuenta propia, ¿vale? vale Decides ser empresario decide ser emprendedor y entonces mmm, buscas ya tienes claro ese plan de negocio buscas un local y decides que vas a abrirlo en una calle céntrica y para abrir ese local contratas pues a un arquitecto a un jefe de obra a un pintor fontanero etc etc, etc. vale sí. te arreglan tú ya tienes ese plan ya te digo de que las Tú, creado en tu mente, has visto oportunidades, riesgos, competencia. entonces, nada, te dicen, perfecto, eh, le reformamos el local, le ponemos el local, le ponemos el local listo, muy bien. Y efectivamente, te arreglan ese local en el que tú vas a poder entrar y eh, emprender tu negocio, empezar tu negocio. Pero, cuando te van a dar las llaves, te dicen, nuestro precio por haberte reformado el local es que... Nos vas a dar tu negocio y, wow. en todo caso, te daremos, de lo que se venda, un 10%. Aparte, por supuesto, de pagarnos lo que hemos hecho de reforma del local, pues, no sé, 20 veces más caro de lo que está en el mercado. Uh -huh. ¿Tú qué dirías ante esta propuesta? Eh, vamos que, que, me, que me están estafando lo ¿no? que me están engañando total, totalmente no es decir de, de no, no, no entendería nada creía que se estarían riendo de mí no pues aunque sorprenda hay legiones de autores que aceptan tratos semejantes cada día cada semana cada mes eso es la autorización encubierta y pero probablemente los oyentes se estarán preguntando cómo es posible que la gente Claro. que un escritor que ha dedicado años probablemente ilusiones tiempo a su obra acepte tratos similares a lo que tratos totalmente equivalentes a lo que te estoy comentando sí. pues por el manejo hábil de, de ese tipo de empresas de las emociones digamos que pulsan las teclas emocionales precisas para que lo que racionalmente a cualquiera y en cualquier ámbito le parecería, vamos, efectivamente, un, en, un engaño, una tomadura de pelo, desde luego iría contra cualquier tipo de norma, lo que a cualquiera cualquier persona en cualquier ámbito y de manera racional le parecería eso, el autor puede llegar, o la autora, puede llegar incluso a estar agradecidos increíble verdad sí la verdad que, que, que, que me quedo un poco ahí sí sin, sin palabras porque son esas cosas que, que claro no, no no no las piensas no, o por lo menos yo no las había pensado no pues pues es así y te voy a contar un caso de por ejemplo una autora ¿Mm? que le, le, le piden unos 3.000 mil euros por editarle entre comillas unos 200 ejemplares de su obra y que además va a tener que vender ella imagínate si sí, la verdad que ahora que comentas eso sí que nosotras aquí que, que intentamos acudir a proceso pues la presentación y eso sobre todo cuando es poesía porque nos encanta el, el poder escuchar a que eh, Sí que hablando con algunas de los autores y autoras nos damos cuenta, es decir, de que muchas eh, pequeñas o no tan pequeñas editoriales, es decir, el ese trabajo que nos pensábamos desde nuestro desconocimiento, que, que era una cosa de, de, de la editorial, es decir, de pues que las presentaciones, la, el, el, el día a día de publicidad tal, es algo que lo está llevando la, la propia autora o, o autora. Es decir, nos quedamos eh, a, a alucinadas. Es decir, no, no hay... Pero tú fíjate, Óscar, <risas> eso te alucina y realmente es eh, la punta del iceberg. Claro, sí, sí, ¿sabes? sí. ¿Sabes? Porque... Lo que te estoy comentando, imagínate, por lo menos, o sea, aquí la manera de distinguir si estamos ante una editorial o no, sí. o sea, si estamos ante una editorial legal, es que hay otras que se dice tradicional, no, una editorial legal, una editorial que es una editorial, de verdad, sí. lo, es una empresa, pero como como tal, como cualquier empresa, y ojo, hay una normativa de propiedad intelectual, que esto lo dice muy claramente, tiene riesgos o riesgos y por supuesto eh, obtiene beneficios pero tiene beneficios una vez habiendo pagado el autor lo que se llaman sus regalías a cambio de la cesión de esa, de, eh, de, de, la, de la reproducción de esa obra y distribución de esa obra vale sí. eso es lo normal aquí lo que ocurre es que el autor cede sus derechos ¿vale? la editorial ¿vale? entre comillas, porque no es una editorial, lo que se presenta como editorial, lo que va a hacer es, el, su cliente no va a ser el lector, como ocurre con una editorial, sino que va a ser ese propio autor. ¿vale? O sea, el beneficio no lo va a sacar de los lectores, lo va a sacar de ese autor. Para el cual, imagínate, hace una tirada de, de 300 ejemplares a cambio de esos 3.000 euros. O 3.500 euros, ¿vale? O 4.000, he llegado a ver, ¿vale? Que además, evidente, o sea, evidentemente no, claro, dentro de ese ámbito, ¿vale? Eh, no le va a convenir que esos libros se vendan, porque en el momento en que esos libros se vendan, el autor le va a pedir que edite más, o sea, que imprima más. Y ese beneficio se va a ver mermado, ¿vale? Con lo cual, ¿qué es lo que le conviene a esa empresa? Que, precisamente, la obra, como su cliente, no es el lector, como no ha corrido ningún riesgo, sino que su cliente, entre comillas, es el autor o la autora, lo que le va a convenir es que esa obra no se difunda para no generarse más gastos a él, ¿vale? A esa empresa. O sea, tú fíjate la <ríe> gran paradoja. Si no... Es de la cual el autor o la autora está vendiendo su alma, porque ha puesto su alma en esa obra, a cambio de un fracaso que además va a tener que pagar muy caro en todos los aspectos. ¿Y, y desde de, de tu, tu experiencia, si ¿sí te eh, es, es esto más habitual de lo que podemos pensar? Bueno, que sí es habitual. El, el lector, y ese es otro problema porque el lector es el que se convierte luego en autor, el lector lo que ve del mundo editorial es como las sombras de la caverna de Platón, ¿vale? O, si lo quieres ver de otra manera, como esa esa parte visible del iceberg que por debajo hay muchísimo más hielo sumergido de lo que es visible por arriba. Pues esto sería la misma comparativa. El lector, que luego va a ser escritor, lo único que ve es... Esa punta del iceberg, que son unas pocas decenas de autores que sacan su libro el 27 de abril y entonces desembarca en todas las librerías. Y, y puedes verlo en Casa del Libro, en cualquier librería, en, en grandes almacenes y lo ves de repente como si hubiese habido ahí un desembarco. ¿Vale? Mm. Pero eso ocurre con unas pocas decenas de autores. Poquísimas. Por debajo... En la zona media del 6 están la, la gran mayoría de, de autores que publican con con editoriales, digamos, que se pueden llamar así, que, oye, pues cuesta, Dios de vida, que, que, que, es, que ese libro pues se vea, que, se, que, que que es lo que tú decías, ¿vale? Presentaciones, eh, firmas, que poco a poco vaya entrando en luchar un poco porque vaya entrando en las librerías, claro. aparece aquí, desaparece allá hay que luchar contra ese ciclo de vida del, del libro que está en corto. esa es el, el escritor de a pie, ¿vale? Pero que también se le puede... Eh, eh, sí que, eh, o sea, sí que estás siendo editado por una editorial, digamos, seria, aunque no sea una editorial grande, ¿vale? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Puede ser una editorial pequeña, una editorial mediana y ser mm, formal y seria, ¿vale? O una editorial sí. grande y también serlo, pero son editoriales, ¿vale? por debajo de ese mar es donde está la parte sumergida, la parte que comentamos, ¿vale? Y efectivamente es muchísimo más habitual de lo que parece. En este caso, eh, una, una pregunta que, que nos surge, es decir, eh, es, escuchándote esto, aunque supongo que es otro mundo y también muy, muy complicado, casi a veces es mejor intentar eh, meterse en la locura de autoeditarse, ¿no? Claro, porque lo peor es, que estar, o sea, realmente en lo que te he comentado, sí. te estás autoeditando, solo que además de autoeditarte, te estás, estás perdiendo el control sobre tu obra. Claro. No hay realmente una editorial detrás. Hay una empresa de servicios editoriales que, mal llamada editorial, te está pidiendo los derechos, como lo que te decía, aparte de reformar tu libro, aparte de maquetarlo, aparte de imprimirlo, me vas a dar el control sobre él. Igual que esos obreros, o esos pues que te decía, que te están pidiendo el control de tu negocio simplemente por haberte reformado el bajo, ¿vale? Entonces, lo que el autor consciente, que se quiere autoeditar, lo que tiene que hacer es buscar una empresa de servicios editoriales, pero que sea de servicios editoriales, como si buscáramos, digamos, eh, una empresa de reformas legal, que simplemente van a reformarte te pidieran las dades solo para hacer la reforma y luego te las devolverán y a quitar amigos. Claro, porque eh, escuchante además de eh, todo eso, eh, es como si, eh, añadido por lo que nos estabas explicando, ¿no? es decir, que encima eh, esa esta esa empresa de fontanería o de lo que sea que contratas, no solo es que es que eso quiere hacerse con tu negocio, sino es que encima se lo va a quedar y, y muchas veces puede ser que incluso le convenga que tu negocio fracase. Claro, claro, claro, claro, claro, claro, que le conviene que tu negocio... Eso es como, mira, yo siempre cuento la siguiente historia. Imagínate que eh, tú estás en... Imagínate que, que tú estás, exacto, en una, en, en una isla, pero que, bueno, está unida al, a, a, otra, a otra parte solo por un puente de madera, ¿vale? Entonces, tú estás en esa isla y te aparece un forastero que te dice, mira, te voy a dar un maletín con 100 billetes de 50 euros, ¿vale? Mm. Y, te, y, y te dice, por cada persona que aparezca por aquí, tú le das un billete. Y si en 24 horas los billetes que te queden son para ti, ¿vale? Entonces, claro... Vale, <risa> estás te has encantado, pero te das cuenta que empieza a pasar gente los lectores. Claro. Tienes que dar un billete, tienes que dar otro, tienes que dar otro, y ya ves que te queda la mitad del maletín. Y de repente, claro, te das cuenta de que el puente es de madera, y que tú tienes un mechero, y que si ese puente arde, ya nadie más va a tener que pasar por ahí, ya no, nadie más va a poder pasar por ahí. Mm. <risa> ¿Sabes? <risa> Sí, pues sí, sí. es una decisión similar, cuando menos gente compre el libro, más menos ediciones o menos impresiones tendré que hacer yo y con más beneficios voy a quedar. Repito, aquí el problema de este tipo de empresas es que el cliente no es el lector y además si, o sea, Es que eso ya se ve casi desde un principio, ¿sabes? Una empresa que te está pidiendo dinero por tener tus derechos de autor, por tenerle, porque deseas tus derechos de autor, muchas veces, si tú vas a sus webs, eh, van encaminadas no al lector, sino al autor. Vale, porque ya te digo su negocio no es el lector como tenía que ser una editorial no es atraer lectores sino atraer autores sí claro un poco por lo que lo que nos estás comentando que es que es que por pues eso no es el último hay que hacerlo bien no en el sentido de que de que vamos a crear lo que muchas veces lo que se nos dice no es decir eh, lo que nuestro que cliente, en este caso a persona que, que vamos a pretender estafar, es decir queremos que, que cuando entre en la web o en nuestro contenido decir, pues vea aquello que quiere leer y escribir. Claro, ellos ellos lo, claro. que, lo que se escudan hmm. es que eh, el término estafa, en el término digamos eh, realmente penal es muy concreto, ¿vale? ¿vale? O sea, no siempre que hay un engaño hay una estafa, pero desde luego lo que sí que está claro es que aquí hay un engaño, ¿vale? Mm. Hay un engaño en cuanto a que ellas se presentan como eh, como algo que realmente luego no van a no van a, a poder cumplir, ¿vale? O sea, no no son editoriales en el sentido que todos entendemos. Ellos juegan con eso mm. y juegan con la con las emociones también del, del autor que o autora que está desesperado, ¿vale? está desesperado en el sentido de que eh, ha recibido ya tantos noes o tiene tantas ganas de publicar, vale mm. que ya no ve nada más. La parte racional se le desconecta. Entonces, esas visualizaciones que ha tenido desde que ha empezado a escribir, de, eh, digamos, verse en los grandes almacenes o verse... En, en la primera del libro, firmando digamos, filas de, de gente, o colas de gente, esas visualizaciones las utilizan, ¿vale? Porque esas cualquier autor las tiene, en el fondo aunque o sea casi cualquier autor las tiene, entonces utilizan esa desesperación, esas esas ganas de trascender y de reconocimiento, las utilizan hábilmente para que se desconecte cualquier parte racional y sea la parte emocional la que decida en el momento. Sin mirar, sin leer, el contrato... O sea, o sea claro, ellos se, realmente... Eh, para, para hablar de esta falla, te digo, es, que, tiene que ser unos requisitos muy concretos, pero sí que conscientemente juegan con esos elementos emocionales para que el autor acepte unas condiciones abusivas y que no son las que eh, establece la ley de propiedad intelectual, ¿vale? O sea, es como algo parecido a los falsos autónomos, claro. ¿de acuerdo? O sea, es algo parecido a los falsos autónomos. O sea, pagar eh, los gastos, para los gastos autónomos, trabajar... Eh, claro, eh, digamos que el, la persona que acepta eso lo acepta desde la desesperación de Poder trabajar. Pues aquí se acepta desde la desesperación de no poder publicar o de ver que tu obra, a la que tanto tiempo le has dedicado, no está llegando a la gente que tú quieres que llegue escuchándote un poco eh, suponemos que esto no, no o sea eh, saber ¿no? en esto cuando esto está sucediendo no, no siempre es siempre sencillo pero te, te hemos, ya ya te escuchábamos o sea, yo creo que incluso el, el, el año pasado una vez que hablábamos es decir de una una máxima a, po a poder emplear para, para para un poco empezar a guiarnos no es decir como escritoras y escritores es que no pagues por ser publicado no no pagues por ser publicado si tú te quieres publicar Ve una empresa de servicios editoriales, que también las hay, uh -huh. o ve a distintos profesionales, eh, alguien que, que conozcas que pueda maquetarte el libro, alguien que conozcas que te pueda hacer la portada o que encuentres en el mercado con paraprecios, igual que <risa> lo haría si, si, si estuvieses buscando reformar tu casa o claro. tu negocio, con precios ve a ver cuál es. pero hazlo conscientemente crea tu producto, como creerías tu producto si fueras emprendedor, que el escritor tiene que ser, tiene que tener ese concepto de emprendedor o de empresario, crea tu producto lo mejor posible para eh, que con una evidentemente con una cierta calidad literaria llegue a tu cliente, que es el lector, lo mejor posible y rodéate de profesionales para ello, igual que se rodea un autónomo o un, profesor, o un empresario emprendedor. Pero hazlo conscientemente pero que nunca te digan que te van a publicar algo y te pidan una contraprestación por ello, sea económica o sea de... Tú te vendes los ejemplares si no llegan, me tienes que pagar no sé cuántos. Cualquier otra contraprestación que sea tu trabajo, o sea, el, el hecho de, de la cesión de sus derechos de autor y tu trabajo, que tiene que ser renumerada, es ilegal, de acuerdo con la ley de propiedad intelectual. No, no queremos abrir un poco ese porque habrá tiempo para abrir ese pastel pero si sí tenemos ahí un suponemos que, que todo este este mundo no es decir, por decirlo así de, de esta ¿no? esta coedición es más mal es decir en, cuando cuando lo llevamos también a, al mundo de digital esto todavía wow la cosa se, se complicará mucho más suponemos no Claro, es mucho más fácil por el, el, lo que es el, el mundo digital eh, captar, ¿sabes? O sea, captas en un clip eh, correos electrónicos que evidentemente eh, ahora soy a hablar de copyrighting o sea, en la escritura persuasiva y yo utiliza la escritura persuasiva también ahí para vender su producto ¿vale? Que te digo, es un producto alejado de lo que cualquiera tendría eh, en su concepto más racional y desde luego totalmente alejado de lo que dice la editorial intelectual, ¿vale? O sea, que dice muy claramente que tú cedes tus delitos a cambio de un precio para que sea de la editorial en la que corre el riesgo, ¿vale? Y evidentemente, también los beneficios, solo que de cada ejemplar, pues te más o menos en el mercado, un, sobre un 10%. Y, y si esa era tu remuneración igual que que un trabajador por cuenta ajena eh, recibe una renumeración... Por trabajar, pero los riesgos son de la empresa, ¿vale? Que la ha contratado. Si la empresa va mal, la que cae es la empresa, no él, ¿vale? no Él recibe su sueldo cada mes. Si la empresa tiene un problema, lo tiene la empresa, no él. O sea, los riesgos, o el fracaso, o el acierto de ese libro, que por cual se apuesta, es problema de la empresa. Si se tiene dinero, pierde dinero la empresa, no él es que sí, tengo que tenerlo de... muy claro, sí, sí, porque sí. todo es así en cualquier ámbito y tiene que ser también en la literatura. Sí, sobre todo para, para las escritoras y escritores que, no, que nos escuchan que, que con calma eh, escuchen todo lo que lo que estás comentando porque estas cosa a veces también cuesta, ¿no? Es decir, con calma, de respirando. Eh, la, cuando cuando identificamos las cosas las podemos gestionar mejor. Hmm. Cuando dejamos cierto tiempo porque siempre normalmente nos van a dar mucha prisa para que firmemos etcétera es cuando necesitamos pedir más tiempo claro. para pensar para ser asesorados vale para que no, si nosotros no tenemos la objetividad necesaria para leer el contrato que lo lea un tercero vale que que dar y desde luego tener muy claro y para eso nos falta leer los contratos que Si nos piden dinero por ceder nuestros derechos y, y ser publicados ya él no tiene que ir por delante Sí, además Porque que es un camino hacia la frustración claro. o sea, aunque ellos sientan que en ese primer momento esas esas endorfinas que del, del deseo conseguido es, es un camino hacia hacia hacia el otro lado vale hacia la frustración y hacer a no tener no volver a tener ganas de, de juntar dos letras. De, Decir también para, para que, que nos escucha, esto siempre lo decimos nos porque sabemos que, que tú eres así muy muy modesto, pero que en la en la academiaemocional.com pueden pues eso encontrar forma de, de conectar con, contigo y con el trabajo que, que lleváis haciendo, luego también y en redes, si me yeah. buscan por saber la comba Tamarit, me encontrarán tanto en Facebook como como en Instagram. Aparte de la academia emocional, que está más enfocado al tema de la inteligencia emocional sí. en general, pero si tienen dudas legales, si tienen cualquier tema, si me buscan por mi nombre, Javier Lacomba Tamariz, ahí me encontrarán, y, y tan, como abogado, eh, especialista en propiedad intelectual, y también como coach, porque también esto es claro. un tema de emociones, y sé muy bien por dónde se pasa. Eh, precisamente antes de, de terminar eh, navegando en, en tus redes eh, bueno vemos para siempre es una buena noticia y más y pues para nosotras que que, que vinimos de ahí pero que, que en cualquier sitio se abra una librería es un es una buena noticia ¿no? y vemos que ahí en, en Ángel Guimera eh, acaban de abrir eh, librería Galeradas ¿no? un nuevo proyecto sí unos unos muy buenos amigos sí Eva y Elios, han abierto ahí eh, librería Galeradas Galeadas, que vamos, eh, es que es una pasada. es Más que una librería es un universo de, de títulos de, y ya veréis como seguro van a hacer presentaciones, talleres, charlas y un montón de cosas que, que van a ser muy interesantes tanto para autores como para lectores. Porque además eh, empezamos un mes ahí, bueno, ilusionante para cualquiera, no solo lectora y lector, sino también para las escritoras y escritores, ¿no? Es decir, este mes de abril, más allá del día del libro, ¿no? Es decir, de... de no, de cosas, claro. Abril y mayo por pues, siempre viene cargadito Entonces, sí, poquito sí, tengo sí. firma en Barcelona y tengo también una charla que creo que va a ser muy interesante en Castellón, el 7 de abril a las 19.30 eh, horas en el Salón de Actos del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón. Y ahí voy a hablar de, de la TVL Música de los Estales Rotos, pero como bien sabes, voy a hablar también de, de ciertos temas, eso de, de cómo las emociones pueden ser una, un arma también, y también de algo que que se debería hablar más, que es de, de la problemática del suicidio, que está muy, demasiado soterrada sí. y eso es muy malo. Eso es muy malo. Y, y lo que se oculta y lo que se niega luego es peor. Sí, eh, hay sí, que sí. hay que airearlo, hay que darse cuenta de que puede haber gente a nuestro alrededor que, aunque sea conocido, aunque sea gente que que, que, que nos roza, no tienen por qué ser amigos o amigas íntimas, mm. pero hay gente a nuestro alrededor que puede estarlo pasando muy mal y que estar un poco con las orejas puestas, un poco de gentinela. Así simplemente el eh, decidir necesitas algo te puedo ayudar en algo eso eso puede marcar una diferencia entonces es bueno y cada vez se está se está hablando más de ello gracias a dios ya o sea, también se está planteando en la, la plantación de suicidio hay ahora proyectos como el de la niña amarilla y que yo conozco a una de, de las integrantes de ese proyecto que es que exist es está saldaña también es una compañera coach uh -huh. y que está haciendo una magnífica labor para eh, dar ese altavoz para que la gente para que la gente que está en el agujero sepa que no está solo y que la gente que está alrededor de esa gente que está en el agujero sepa que pueden echar una mano para sacarlos de ahí Sí, además en ese en ese campo siempre en general ¿no? cuando hablamos de salud mental pero sobre todo ya cuando hablamos de, de estos momentos ¿no? que uno llega a, a, a plantearse y hacer esos, esos extremos que Que no o sea que lo que tú dices que los que, que estemos atentas que escuchemos pero también para, para el que en un momento dado se vea que no lo dude, que que pida ayuda, que pedir ayuda nunca está de más, es decir, de, de, de verdad que no es de bajarse, que no se esconda, que no, es decir, que, que, a, que acuda porque en todo en, que en cualquier momento todas vamos a necesitar eh, un, una ayuda para cualquier cosa, ojalá no sea para estos puntos extremos, pero que nos acostumbremos eso a saber. Correcto, en no esa pedir ayuda porque está mal visto. Sí. Eso es malo. Sí, sí, sí, no... pedir ayuda siempre se ha visto como símbolo de o signo de debilidad y no es así. Ah, no, es Eso ya es culpa de, de del decimiento de esta sociedad, pero pero eso no tiene por qué condicionarnos. Si necesitamos ayuda, hay que pedirla. Pues ya que, que escuchamos de así un poco un poco de fondo de esa música, es decir, de de porque no, no tenemos esta cosa de que podríamos estar eh, eh, contigo hablando toda toda la mañana, pero también que hay que Realmente. No, la verdad que es un tema que para, para no sé... Muy, muy, muy interesante, no no estamos pensando de momento en escribir, ya te lo adelantamos también Fidel, eh. pero sí que sabemos que, que hay gente personas de relaciones de escucha que, es que es un tema interesante y seguro que además vamos a vamos a intentar que, que está pues eso no que, que, que este este viaje que, que, hemos, que hemos comenzado ¿no? en esta en esta en esta odisea de, de escribir que, que, que arrancamos pues pues eso que la gente y recordar otra vez es decir de, que a través de las redes sociales de, de, de los sapoconchos de calimera Eh, que cualquier cosa que, que queráis pues eh, preguntarle a, a, a javi proponerle que nos ha encantado de que no, no vamos a sabemos que esto cuesta pero nosotras por nuestra parte no vamos a, a cansarnos de, de, de repetirlo y, y nada pues eso lo dicho que que nos hablamos la, la semana que, que viene que vaya bien pues eso que también hemos visto por ahí que, que tienes una este próximo 1 de abril una una firma de libros no diremos dónde porque es una de las grandes así que no vale pues lo he visto antes sin querer que va no no no pues no pasa nada pues ya decimos que yo ni, no, no estaba ahí pues en la casa del libro de Valencia no pasa nada en la casa nada, del no. libro de Rústafa Valencia de, la es, de es una de las grandes pero me tratan como si, fuese, si, si estuviese yo en mi casa ¿eh? no no, no si sí, sí, yo creo que muchas veces es decir este tipo de negocios aunque sean franquicias aunque sea decir de, de, lleva mucho la, las y, la, y las personas que lo lleven no es decir de, difiere mucho siempre más sí. Exactamente Eso da, eso hace muchísimo Sí, muchísimo. sí Incluso dentro de una misma franquicia Es decir Te encuentras correcto. cosas Y dices Madre mía no De, de esto Pero correcto, bueno Correcto Correcto Yo pues, solo puedo hablar bien <risa> pues. Y claro que puedo hablar bien De muchísimas librerías Pero sí, yo sí, vamos sí, sí, sí, En no. Casa del Libro Desde luego Solo puedo hablar bien <risa> En Rusia Valencia Y nada Quien quiera pasarse Estaré De 11 a 14 Y de 17 a 20 horas Más o menos Vale sí. el viernes Y, viernes y nada ya ya hablaremos eh, a, la, a la gente de aquí de, de a ver si si hacemos ahí algo para, para poderte traer a, a compost <ríe> no, no, no es sencillo ya te digo decir pero pero porque como de todos los lados cuando hablamos de recursos siempre to, todas las espaldas y dar y te darte palmaditas bien pero cuando aunque sea lo mínimo pides pues eso que, que la persona que venga se le puedan cubrir los gastos y eso aunque al menos eso es y ya todo Ya es más difícil, ya es más difícil. No, pero bueno, bueno no <risa> Exacto, vamos hablando, vamos hablando. Muy pues bien. nada, con esta odisea de, de escribir, Javi que, que muy muy agradecida y estamos seguimos en contacto. Una, un abrazo muy, muy fuerte. Bien, gracias. Va, gracias. <risa> un gran abrazo a todos y a todas. Radio Caliné. Os Alternativa manute bol sense nostalcia un arcadia gondo coro, armarem al nostre poble la felicitaz ho acabaran les fabriques, corres de babel de cafeína i sucre fora tan la nit de espai tem, serem 15.000 lumens teorías filles de la práctica, estrategia e táctica la nostra idea no era estática, proteccionisme troca en ajuda mutua la caritat en cámara de a escú morir, irreductibles neoludites a platges verges banyant-se en pronoms febles post-postfordistes nos ens ens o assemblees consells obrers, comités de coordinació entrarem en contradicció A idea era l'acció, forem utopia a realitzar, esquiròs e correlats Pod controlar A yo que cambia os, os cantaban en esta Vaga mundial indefinida La gente de Orxata Son un system eh, Seguimos aquí Nos sapo con shows eh, Ahora pues queremos eh, Compartir vos con vos Un poema De, de Julio Donoso de la herradura oxidada Francisco Centauro Rey de Andorra Eh, un poeta que él, como el mismo se define arde en deseo eh, Que ha feito este poema dedicado a Casa do Peixe Así que mergullámonos en esta poesía Dentro del club dos majaretas A Radio Calimera en Santiago de Compostela eh, Un poema a Casa do Peixe Son gente limpia porque aquí llueve todos los días... ...gente amable que foma buf da fumero... ...gente noble, riquiños... ...gente de Santiago... que para ...de Santiago Apóstol... ...que para venir a morir aquí... dejó el pilar de Zaragoza... ...gente que acoge al rey de Andorra... ...al paria y al peregrino... ...incluso al mendigo... ...gente encantadora como la santa compañía... ...que trae ahora esta casa do peixe dosar... ...na rúa Curros Enrique Esquina dosar casa vieja de gente que llegaba con los pies mojados y no sabían leer y tenían caballos y tenían vacas, juventud con pestolana que trae alegría y este loco que trae renqueante bra bravura maña. Toreo en el verso contra los cuerpos del abismo y digo Dios bendiga todo el que cruce este umbral en nombre del difuto el apóstol Santiago y su pilar en Zaragoza, de donde es del orión del poeta ...estos versos prosa... ¡Cenipón! ¡Tocando el corazón de los majaretas! ¡Majaretas, majaretas! ¡Majaretas, majaretas! ¡Majaretas, majaretas, majaretas, majaretas! El majaretas en visiones... ...a veces... ...ve... ...va... ...más allá de la mardad... ...el majareta sea profeta... ...está chalao... ...está pilao el, el... Majaretas. majaretas majaretas majaretas majaretas el loco tenía razón dirán el loco tenía razón dirán majaretas majaretas ¿a dónde vas? majaretas Encerrado en las rejas de tu alma, sigue sí lúcda. Majaretas, majaretas. ¿ a dónde vas? Majaretas? Ojalá todos. <mgrisa> ojalá a todos locos, ojalá a todos poetas, ojalá a todos. Majaretas. Majaretas. Majaretas. Majaretas. Majaretas. Majaretas. Majaretas. Ojalá todos locos. ¡Ojalá a todos poetas! ¡Ojalá a todos! armónica, ca castaño y las árabes, turuta y armónica, directos desde la embajada de Andorra en el mundo. Radio Calimera, para ti ¿Para y para mí. Y para mí. Cois de, de este club dos majaretas, de este, este o matutino de Radio Calimera dos sapoconchos. vos a mergullar vos en la poesía, en la locura, en el, el descubrir, en la tolería, no bailar, en el ser feliz en los momentos actuáis. Eh, no esquecer, pero sí lembrar entre todas. Ahora iniciamos un mes de abril que se va a falar eh, moito do, do tema do de autismo, porque é un mes que bueno, dentro da de Organización Mundial de la Salud pues, eh, se, se dedica ao no? autismo. No? Eh, o día 2 é o día internacional, o día de concienciación sobre o autismo. Pero eh, máis ala deso, de moitas veces eh, nos queremos apostar no? por, por escoitar as persoas que, que soas protagonistas en este caso do, do autismo de, de todo o que o que falamos no cando falamos do que se coñece como tea trastornos de, del aspecto autista non E hai un unha un activista eh, en, en primera persona persoa que le, é les argentino, e leva moito tempo traballando do, a nivel personal e o de, do, do, do teatro e eh, tamén compartendo con, con os demais, el se chama Alan Robinson que recomendamos que pues eso, no, que que se si tenedes a oportunidade podais seguirlo en la, nas redes ou escoitar algunos dos dos seus discursos o no? eh, máis famoso pode ser uno que, que deu xa hai anos no que se anomenaba a la locura del teatro eh, que foi un, un TEDx en, en Río de, de plata pero agora para, para poner o remate por hoxe aos sapoconchos queremos compartir vos con vos unha conferencia que traducida ¿no? de, por, por, por, por él por, por a por alan robinson que se llama se anomena no sufran por nosotros que a por el año 1993 era pues eso era una conferencia que, que daba o activista autista jim sinclair que en la voz de alan robinson dice así nos o que queremos antes de escoitar está esta conferencia esta denuncia esta reclamación invitarvos a, a estar atentas ao o meaxe e invitaros a, a compartir con a xente que, te, que tene a carona a construir, a medrar dos do, dos do a felicidade no desde os medos a, a ser consciente das as cosas que, que nos rodean e eh, e a poder, ainda que se sea complicado, disfrutar de, de este baile. No sufran por nosotros de Jim Sinclair a la voz de Alan Robinson e por nos graciñas por la escoita. Voy a leer una carta, un texto, que publicó en el año 1993, hace muchos años, Jim Sinclair Jim Sinclair es eh, un activista uno de los fundadores del movimiento de la neurodiversidad eh, es una persona autista Jim Sinclair eh, y este texto se llama no sufran por nosotros y es una carta como una carta a, a los padres de niños y niñas autistas bueno arranca los padres frecuentemente informan que al enterarse de que su hijo es autista ha sido la experiencia más traumática que les ha ocurrido las personas no autistas ven al autismo como una gran tragedia y los los padres experimentan decepción y tristeza continuas durante todas las etapas del ciclo de vida del niño y de la familia pero esta tristeza surge de la, no surge del autismo mismo Esta tristeza es un duelo sobre la pérdida del niño normal que los padres deseaban y esperaban tener. Las actitudes y expectativas de los padres y las discrepancias entre lo que los padres esperan de los niños a una cierta edad y el desarrollo real de su propio hijo causan más estrés y angustia que las propias complejidades prácticas de la vida con una persona con una persona autista. Un cierto grado de tristeza es natural, mientras los padres se adaptan al hecho de que un evento y una relación que deseaban no se volverán realidad. Pero esta tristeza sobre un niño normal imaginario necesita separarse de las percepciones de los padres sobre el hijo que sí tienen. El niño autista que requiere el apoyo de los adultos que lo cuidan y quien puede establecer una buena relación con esos adultos si le dan la oportunidad. Continuar enfocándose en el autismo del niño como una fuente de tristeza es dañino tanto para los padres como para el hijo y evita el desarrollo de una relación auténtica y de aceptación entre ellos. Por su propio bien y por el bien de sus hijos, yo aliento a los padres a cambiar radicalmente su percepción de lo que significa el autismo. Los invito a ver nuestro autismo y ver su tristeza desde nuestra perspectiva. El autismo no es un anexo. El autismo no es algo que una persona tiene o un cascarón que tiene atrapada la persona. No hay un niño normal escondido detrás del autismo. El autismo es una forma de ser es general. Tamiza toda la experiencia, toda sensación, toda percepción, todo pensamiento, toda emoción y todo encuentro, todo aspecto de nuestra existencia está tamizado por el autismo. No es posible separar al autismo de la persona. Y si fuera posible, la persona que quedaría no es la misma persona que existía al inicio. Esto es importante, así que considérenlo por un momento. El autismo es una forma de ser, no es posible separar a la persona del autismo. Así que cuando los padres dicen, desearía que mi hijo no tuviera autismo, lo que realmente están diciendo es, quisiera que este niño autista no existiera y que en su lugar yo tuviera un niño no autista que en su lugar yo tuviera un niño diferente escúchelo de nuevo esto es lo que escuchamos cuando lamentan nuestra existencia esto es lo que escuchamos cuando ruegan por una cura esto es lo que sabemos cuando ustedes nos dicen cuáles son los deseos y sueños más preciados que tienen para nosotros que su mayor deseo es que un día dejemos de ser y que extraños, a quienes ustedes sí puedan amar, aparezcan detrás de nuestras caras. El autismo no es una pared impenetrable. Usted intenta relacionarse con su hijo autista y el niño no responde. El niño no lo ve, usted no puede acercársele, no hay manera de llegar a él. Esto es con lo que es más difícil de lidiar, ¿no? Bueno, la cosa es que esto no es cierto véalo de otra forma, usted está intentando relacionarse con su hijo, usando lo que entiende sobre niños normales, sus propios sentimientos sobre el ser padre, sus, sus propias experiencias e intuiciones sobre las relaciones humanas, pero el niño no le responde de ninguna forma que usted pueda reconocer como parte de ese sistema. Esto no significa que el niño no puede relacionarse con usted de ninguna forma. Solo significa que usted está asumiendo que existe un sistema compartido, una comprensión compartida de señales y significados que el niño, de hecho, no comparte. Es como si usted intentara tener una conversación íntima con alguien que no comprende su idioma. Por supuesto que esa persona no va a entender de qué está hablando usted, no responderá de la manera que usted espera, y esa persona podría sentir que toda la interacción es confusa y desagradable. Claro, cuesta más trabajo comunicarse con alguien cuyo idioma materno no es el mismo que el suyo, y el autismo va va más allá del idioma y la cultura. Las personas autistas son extranjeros en cualquier sociedad usted debe dejar a un lado sus suposiciones sobre un entendimiento compartido usted tendrá que aprender a regresarse a niveles más básicos que lo que probablemente había pensado para traducir y asegurarse de que sus traducciones son comprendidas usted deberá renunciar a la certeza que conlleva estar en su propio terreno tan familiar, de saber que está a cargo y dejar que su hijo le enseñe un poco de su propio idioma, que lo guíe un poco dentro de su mundo. Y el resultado, si usted tiene éxito, no será de todas formas una relación normal de padre e hijo. Su hijo autista podría aprender a hablar, podría ir a clases normales en la escuela, Podría ir a la universidad, manejar un auto, vivir de manera independiente, tener una carrera profesional, pero nunca se relacionará con usted de la misma forma que otros niños se relacionan con sus padres. O tal vez su hijo autista nunca hable. Podría graduarse de una clase de educación especial separada, de educación integrada, después ir a un programa de actividades especiales, a un hospital de día, a una residencia psiquiátrica, podría requerir cuidados especiales, supervisión de por vida, enfermeros, enfermeras, pero no está completamente fuera de su alcance. Las formas en que nos relacionamos son diferentes. Si usted lucha por las cosas que considera normales de acuerdo a sus expectativas, encontrará frustración, decepción, resentimiento tal vez incluso rabia y odio, acérquese con respeto, sin ideas preconcebidas y con la mente abierta a aprender cosas nuevas. Y encontrará un mundo que nunca habría podido imaginar. Sí, cuesta más trabajo que relacionarse con una persona no autista pero es posible, a menos que las personas no autistas tengan una capacidad para relacionarse más limitada que la nuestra. Nosotros, las personas autistas, pasamos la vida entera haciéndolo. Cada uno de nosotros, las personas autistas, que aprende a hablar con usted, se las arregla para funcionar en su sociedad que puede acercarse cada persona autista que puede acercarse y vincularse con usted está moviéndose en territorio ajeno contactándose con seres extraños nosotros las personas autistas pasamos nuestra vida haciendo eso y luego ustedes dicen que no podemos relacionarnos el autismo no es la muerte de acuerdo El autismo no es algo que la mayoría de los padres espera o desea cuando están a la expectativa de la llegada de su hijo. Lo que esperan es un hijo que sea como ellos, que comparta su mundo y que se relacione con ellos sin que requerir un intenso entrenamiento práctico de cómo contactarse con extraños. Aún si su hijo tiene una discapacidad que no sea autismo los padres esperan poder relacionarse con ese hijo en términos que le parecen normales y en la mayoría de los casos aún teniendo en cuenta las limitantes de varias discapacidades es posible establecer el tipo de lazo que los padres ansían pero no cuando el niño es autista mucho de lo que los padres lamentan es que no exista la relación esperada con un niño normal anhelado esta tristeza es muy real se necesita que se asuma que existirá y que se trabaje en ella para que la gente pueda continuar con su vida pero no tiene nada que ver con el autismo de lo que en realidad se trata es de que usted esperaba algo que es tremendamente importante para usted y lo esperaba ansiosamente con gran alegría y entusiasmo y tal vez durante un tiempo pensó que realmente lo tenía y entonces tal vez de manera gradual tal vez repentinamente Tuvo que reconocer que aquello que usted esperaba no ha sucedido y no sucederá. Sin importar cuántos hijos más tenga, nada cambiará el hecho de que esta vez el hijo que usted esperaba, deseaba y planeaba no llegó. Esto es lo mismo que los padres experimentan cuando su hijo muere al nacimiento o cuando tienen a su hijo con ellos durante un poco tiempo hasta que muere en la infancia. Esto no es sobre el autismo es sobre expectativas incumplidas. Yo sugiero que el mejor lugar para abordar estos asuntos no es en organizaciones dedicadas al autismo, sino en terapia de duelo y grupos de apoyo. En esos ambientes los padres aprenden a aceptar su pérdida, no a olvidarla, sino a dejarla en el pasado. Donde la tristeza no los encare durante cada momento de su vida, aprenden a aceptar los padres que su hijo se fue para siempre y que no volverá lo que es más importante aprenden a no desquitar su tristeza por el hijo perdido con los hijos sobrevivientes esto es crucial cuando uno de estos niños sobrevivientes llegó al mismo tiempo en que murió el niño por quien se lamentan el autismo no le quitó a un niño Usted perdió un hijo, porque el hijo que usted esperaba no llegó a existir. No es culpa del niño autista que sí existe y no debería ser nuestra carga. Nosotros necesitamos y merecemos familias que nos puedan ver y valorar por nosotros mismos, no familias cuya visión de nosotros está oscurecida por las fantasías de niños que no vinieron. La mente sé si lo necesita por sus propios sueños perdidos. Pero no se lamente por nosotros, no sufra por nosotros. Nosotros estamos vivos, somos reales y estamos aquí esperándole. Esto es lo que creo que las sociedades de autismo deben ser. No lamentar y sufrir por lo que nunca existió, sino explorar lo que sí existe. Necesitamos de su ayuda y de su comprensión. Su mundo no es muy abierto para con nosotros, ¿eh? Y no lo lograremos sin su fuerte apoyo. Si hay tragedia que viene con el autismo, no por lo que somos, sino por las cosas que no suceden. entristezcase por ello, si requiere entristecerse por algo. Sin embargo, en lugar de entristecerse, enójese por ello y haga algo al respecto. La tragedia no es que estemos aquí, sino que su mundo no tiene lugar para nosotros. ¿Cómo podría ser de otra forma? Si nuestros propios padres se siguen lamentándose, Por habernos traído al mundo. Observe a su hijo autista en alguna ocasión y tómese un momento para decirse a sí mismo lo que ese niño no es. Este no es el hijo que yo esperaba y planificaba. Este no es el hijo que yo ansiaba durante todos estos meses de embarazo y las horas de parto. Este no es el niño para quien hice todos esos planes para compartir experiencias. Ese niño nunca llegó. Este no es ese niño. Luego, Realice cualquier duelo que deba realizar, lejos del niño autista, y aprenda a renunciar a sus sueños. Después de que haya comenzado a renunciar a sus sueños, regrese y vea nuevamente a su hijo autista y dígase a sí mismo, este no es el hijo que yo esperaba y planificaba, este es un niño extraño, ajeno que aterrizó en mi vida por accidente. No sé quién es este niño, o en quién se convertirá, pero sé que es un niño atrapado en un mundo extraño, sin padres de su especie que cuiden de él. Y este niño necesita que alguien se preocupe por él, que alguien le enseñe, que alguien lo interprete y que alguien lo defienda. Y ya que este niño extraño llegó a mi vida por casualidad, por accidente, ese trabajo es mío, si lo deseo. Si esta idea lo emociona, entonces únase a nosotros, con fortaleza y determinación, con esperanza y felicidad. ¿Por qué? Porque la aventura más importante de su vida está frente a usted. Shim Sinclair. Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit i envia la merda al neguit que em col que vingui algú que entengui tot el que no dic i enterri tot allò que escribo és... I de nou, que em netegi tot el cos Sobretot, que no oblidi cap record I que bufant dregui la pols d'aquells records on érem foc di una estona al meu llet I apagui les veus de la nit De cop que vingui algú Que toqui la vida amb els dits I em digui que això té sentit I de nou Que m'expliqui com va el joc I el color Que porta bona so I que bufant tregui la pols d'aquell records on érem forts. Recordes quan érem forts Recordes quan, recordes quan érem forts, recordes quan érem forts, recordes quan érem forts, agafa't aquell record. Esta é unha radio libre. A calimera. Os sapo conchos. ñaá! Os sapoconchos. Os Cachoónn. <risos>